Ahora le invito a que abra su Biblia. En Deuteronomio, a los músicos gracias, en Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer los versos del 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 28. Los versos del 15 al 24 Cuando lo tenga puede decir amén Pero acontecerá Que si no oyes la voz de Jehová tu Dios Y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar. Y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición. El quebranto y el asombro. En todo cuanto pongas tu mano y hagas. Hasta que seas destruido. Y perezcas muy pronto. A causa de la maldad de las obras. Por las cuales. Me habrás dejado Jehová traerá sobre ti Mortandad Hasta que te haga desaparecer De la tierra A la cual vas a entrar Para tomarlas en posesión Jehová te herirá de tisis De fiebre De inflamación Y de ardor Con sequía Con calamidad repentina Y con añublo Que te perseguirán hasta que perezcas los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti dará Jehová como lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas 25 Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete huirás de ellos. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Levante su mano y dele gracia al Señor. Padre te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos por ella. Porque tu palabra es luz y es vida. En este momento, Señor, nos hacemos de tu palabra. Nos sujetamos y nos sometemos a ella. Para que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a nuestras vidas. Para que tu Espíritu Santo trate con nuestro espíritu. Y tú reveles a nosotros cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. Háblanos en esta mañana. Háblanos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, amado. Gloria sea el nombre del Señor. Y en esta mañana yo quiero hablarte en el nombre del Señor, en el tema deshaciendo las maldiciones generacionales. En esta misma semana, el jueves pasado, Yo estaba hablando aquí en la iglesia acerca de echando fuera al anatema, echando fuera la maldición. Y yo decía al inicio del mensaje que uno de los mayores logros que ha tenido Satanás en este tiempo, en el siglo XXI, es hacerle creer a la iglesia que él no existe. Satanás ha borrado de la mente del creyente de hoy Toda idea, todo vestigio de su existencia A tal punto que como ya nosotros no creemos en los demonios Como ya nosotros no creemos en las maldiciones Como ya nosotros no creemos en la maldad regida por Satanás sobre el mundo Cuando la palabra es clara, enfática, precisa y concisa, en Efesios capítulo 6 versículo 10 que dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha, pero en el ánimo que nosotros exhibimos hoy estamos en cualquier cosa menos en lucha. Y como Satanás ha logrado el cometido de sacarnos su existencia de aquí de la cabeza. Ha sacado su existencia de nuestro pensamiento. En esa misma proporción nuestra fe ha ido decayendo. Porque como ya no tenemos contra quién luchar. Nos abandonamos. A la filosofía del mundo. A la filosofía hedonista: que todo lo que promueve esta filosofía es placer, el hermano Giorgi decía esta mañana en la escuela en la escuela bíblica que esta carne, este chuletón, como le llama a él, esta, esta mamola, verdad, todo lo que quiere es placer. Y esa es la filosofía del mundo Nosotros estamos viviendo en un tiempo Donde la filosofía del mundo es el placer Por eso nosotros vemos anuncios de la televisión Que hablan acerca de que Si lo quieres, llévatelo Si te gusta, cómpralo Si se ve bien, póntelo Y vemos que todo lo que está girando en el mundo Está girando en torno al placer Ese es el nuevo Satanás de este tiempo, el placer. Y usted ve que nos endeudamos hasta lo último porque queremos tener eso y porque nos sentimos bien. Ya no compramos una silla porque necesitamos una silla. Compramos la silla porque nos sentimos bien cuando tenemos esa silla. No compramos un vehículo porque necesitamos un vehículo. Para movernos, para ir al trabajo. No, compramos el vehículo porque me veo bien en ese... Parece un doctor, dice un anuncio por ahí. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo esta mañana? No tenemos las cosas porque las necesitamos. Las tenemos porque nos sentimos bien. Las tenemos no porque las necesitamos. Sino porque me gusta. Y como me gusta, eh, me lo compro. Me gustaron esos zapatos. Y, y, y, y se ven bonitos. Y son bonitos. Y los compré. Aunque nada más me lo pongo una sola vez. Y lo tire ahí en el clóset. Alábalo. Estamos viviendo en la época donde Satanás. Y sus vicios, sus maldades, donde Satanás y los pecados han salido de nuestro pensamiento. Y es precisamente ese modo de vida, es precisamente esa conducta lo que acarrea maldición a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, ¿dónde comenzó la maldición sobre el hombre? Comenzó en el huerto del Edén. ¿Y la causa fue? ¿Cuál fue la causa de la maldición? Si usted se da cuenta, cuando Dios crea el mundo, dice la Biblia que cuando Él creó todo, Dios lo miró. ¿Y qué dijo Dios? Y vio Dios que todo lo que había hecho era qué? Bueno y en gran manera. Entonces, después que vio eso, dijo, ahora... Eso fue antes del hombre, Antonio. Dijo, ahora... Cuando ya todo es bueno, ¿y bueno cómo? Ahora dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿y a qué? Y a nuestra semejanza, y enseñoré sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todas las cosas, y lo puso ahí. Y cuando Dios lo puso ahí, Ramonita, entonces dijo Dios que tomó al hombre y lo puso en medio del huerto. Y dice, y los bendijo Dios. ¿Y cómo Dios lo bendijo, hermana? ¿Cómo fue que Dios lo bendijo? Oiga la bendición de Dios. Dios le dice, multiplicaos y fructificad, llenad la tierra y juzgad sobre ella. Esa fue la bendición que Dios le dio. Pero cuando el hombre peca y desobedece y le da paso a la maldición. Entonces Dios le dice al hombre, oiga cómo le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa. La tierra que Dios había creado antes de poner al hombre en ella, dice la Biblia que vio Dios que lo que había hecho era qué bueno y en gran manera pero ahora a causa del pecado cae maldición sobre la tierra sobre aquello que es bueno en gran manera y dios le dice al hombre maldita será la tierra por tu causa a veces nosotros andamos buscando la maldición en un cuadrito en una cosa ah, es y anda buscando la maldición. No, la maldición, dice la palabra, está en el hombre como consecuencia de su desobediencia. Alábalo, dice la palabra. Que cuando Amán tomó el lingote de oro, tomó el lingote de plata y el manto babilónico, los que estaban aquí el jueves recordarán, que todas esas cosas que había tomado a, eh, eh, Amán, eh, Acán, esas cosas que había tomado Acán, fueron cosas que Dios se las dio. Dios le dijo, tomen el oro y la plata, todo eso llévenselo y conságrenlo. ¿Dónde tuvo la maldición? ¿Dónde tuvo el anatema? ¿Dónde tuvo el problema? El problema estuvo en que Acán dijo: Y yo lo codicié en mi corazón. Y lo tomé y lo escondí. Cuando de nuestras propias acciones, nosotros contravenimos la voluntad expresada de Dios para nuestra vida. Nosotros estamos acarreando maldición en nuestra vida. Salga por la calle y pare a quien usted quiera. Un borrachón, un drogadicto, a quien usted quiera, párelo por la calle. Y pregúntale, ¿tú quieres que Dios te bendiga? ¿Cuál usted cree que va a ser la respuesta? Ahora dígale, deja la droga y es romo. A ver cuál va a ser la respuesta. Nosotros queremos vida de bendición. Nosotros queremos vida de prosperidad, de abundancia, de salud, de gloria, de unción. Nosotros queremos vida de bienestar sin quitar la maldición de nuestra vida. La maldición y la bendición No pueden coexistir. Y yo quiero hacerle un aclarando conforme referente a, a las maldiciones generacionales. La Biblia dice claramente que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también enseña la palabra. ¿Oíste que fue dicho? Los padres comerán las uvas agrias y los hijos padecerán la, la, la dentera. Mas yo os digo, el que se comiere las uvas agrias, ese padecerá la dentera. Usted me podrá decir a mí en esta mañana, Pastor, hermano Darwin, es que algo que haya hecho mi papá, yo no tengo por qué pagar por eso. Y yo le voy a decir, Es verdad. Usted no tiene por qué pagar por eso. Pero paga por eso. Porque todo tiene una consecuencia. Todo tiene un resultado. Como dice una famosa ley de la física. Que toda acción tiene que una reacción. Pero en sentido contrario. Así que. Usted, amado hermano, no hereda el hecho de su antepasado ni de su familiar Pero sí hereda las consecuencias emocionales y espirituales de esas acciones Yo vengo de una familia Una familia brujera Yo de una familia brujera Una familia que le, le, le, le, le, le, le gustaba, ya no le gusta, le gustaba eso. Y yo le voy a contar brevemente este testimonio, muy breve, se lo voy a contar para que usted sepa por dónde que voy. Yo vengo de una familia que le, le gustaba mucho la hechicería. Una familia que le gustaba mucho la santería. Y cuando yo era ya adolescente, qué sé yo, 16, 17 años, usted sabe que Dios siempre tiene un propósito con usted. Hay un pastor, José de Jesús Duarte, que está en la presencia del Señor ya, que dice Mary, cuando yo estaba pequeño, y esta es la importancia de establecer bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, por eso la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Tenemos que aprender a bendecir. Porque cuando maldecimos, esa maldición que profiere tu boca, hermano, es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Cuando tú maldices a tus hijos, o cuando tú maldices a tu pareja, o cuando tú maldices la situación, no decimos que Dios es Dios proveedor. No decimos que espera en Jehová y Él hará. No dice la palabra joven, fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, no maldiga a los gobiernos. No maldiga la situación, esta maldita situación, esta maldita carestía. No maldiga, porque aunque haya carestía, aunque haya necesidad, aunque haya problema, aunque haya escasez, la palabra dice que aunque no haya vaca en la majada, ni oveja en los corrales, con todo, alégrate y gozate, Jehová, que Él es tu salvador. Es que no es de la boca para afuera. Pero siguiéndote con la bendición. Ese pastor, mi amado pastor. José de Jesús Duarte. Siempre que me saludaba me ponía la mano en la cabeza y me decía. Estando yo pequeño, lo recuerdo como ahora yo tenía algunos nueve, diez años. ¿Qué memoria tengo? Como uno diez o nueve años tenía yo. Y él me ponía la mano sobre la cabeza. Y me decía, el Señor te bendiga y te guarde y te aparte para el santo ministerio para el cual te ha llamado. Yo recuerdo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 Pero llegaron los años de mi rebeldía en los cuales me aparté del Señor. Y cuando me aparté del Señor entonces me agarró el diablo y en medio de una ceremonia satánica Porque el diablo sabe quién tú eres. El diablo te conoce. Sabe dónde tú vives. Sabe lo que tú haces. El diablo sabe si tú oras. Sabe si tú no oras. Él sabe si tú ayunas o no ayunas. Él sabe si tú eres veraz. Pero sabe si tú eres hablador. Él lo sabe. Y hay evidencia en la palabra de que él lo sabe. Cuando los hijos de Simón fueron a reprender al demonio. Y ellos le dijeron, mira, nosotros te conjuramos en nombre de Jesús, el que predica a Pablo. El demonio se paró y le dijo, yo sé quién es Jesús. Y a Pablo yo lo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Porque a esos siete... Cuando los, los, los demonios vienen a brechar a la iglesia, porque ellos no pueden entrar, pero desde afuera brechan, a ver quién está, quién no está. A esos siete no lo vieron nunca en la iglesia. Pero a Pablo sí. Y como ellos vivían en el cielo con Jesús, saben quién es Jesús. Alaba lo que él vive. Y como Satanás sabía quién era yo, entonces en un rito satánico, él me tomó, y me bautizó con fuego literalmente y sobre mí se arrojó fuego literalmente y yo sentía el calor del fuego pero el fuego no me quemó usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo Y a partir de ese momento, mi vida entró en decadencia. A partir de ese momento, mi vida comenzó de mal en peor por el hecho que me había apartado del Señor. Y comenzaron los vicios, comenzó el alcohol, comenzó el cigarro, comenzó todo lo que usted pueda pensar Y lo que le pase por su mente. Y un poquito más. Hasta que llegó un día. Que alguien me dijo. Cuando tú estabas en la religión esa. Tú te veías mejor que ahora. Y Dios. Tocó mi corazón. A través de esa palabra, a través de esa piedra que me habló. Y yo dije, es verdad, tengo que volver al Señor. El día antes de yo tomar mi decisión de volver al Señor, yo estoy en mi casa. Y estoy acostado en un mueble. Y yo lo que le estoy diciendo en esta mañana es muy personal lo que le estoy diciendo en esta mañana. Pero para que usted entienda lo que yo quiero decirle en esta mañana, no encuentro otra manera de cómo decírselo que no sea a través de mi testimonio. Yo estoy en mi casa y no hay luz. Y estoy recostado en un mueble y digo Imagínate Ya yo me aparté del Señor El Señor no me quiere Yo ya dañé mi vida Lo mejor fuera Que yo me quitara la vida Y en ese momento, una persona bajó por las escaleras de mi casa y se paró en el primer escalón. Dionisia, la gente, miembro de mi familia, tenían miedo de vivir en mi casa, de ir a visitar y dormir en mi casa, porque ellos decían que en mi casa se oían cosas. Y usted en mi casa escuchaba gente hablando. En mi casa escuchaba gente en la cocina. Majando. En mi casa se caían los platos. En mi casa la gente que dormía en mi casa. Se le acostaban en la cama. Y la gente le tenía miedo a mi casa. Y eso llegó a un extremo tan tan grande que había gente que iba y me decía mira yo quiero hablar con mi esposo sí créalo eso que dice ahí la biblia de la divina dendor de no es mentira es sí. verdad y cuando llegó ese personaje y se plantó en la escalera yo miré Y solamente pude verlo de ahí hacia abajo a la persona porque no me podía mover. Y yo salí de mi casa y fui donde mi abuela y le dije búsqueme 200 pesos para el pasaje que yo me voy. Y agarré en un bultico de mano lo que me cupo, Lo entré ahí. Cogí una guagua. Y me fui a San Francisco de Macorís. La noche que llegué allí. Estoy hablando con uno de mis hermanos. Y tengo en una mano un cigarrillo. Y en la otra tengo un vaso de ron. Y le digo a mi hermano. Tú ves Este cigarrillo. Y este vaso de ron, en el nombre de Jesús, no fumo ni bebo más. Hace 21 años de eso. Nosotros tenemos que entender, iglesia, que Satanás es real. Y que el mal es real. Yo dije, cuando comencé a comprender estas cosas, que yo iba a romper con todo lo que había en mi familia... Y comencé a orar a Dios Y comencé a buscar la presencia de Dios Y comencé A romper las maldiciones que pesaban sobre mi familia Porque si en mi familia le gustaba mucho la brujería Había alguien, con alguien comenzó Con alguien comenzó Y yo comencé a buscar Allá atrás Y comencé a orar a Dios y a romper en Dios, en mi vida y en la vida de mi familia, esa maldición que había en mi familia. Mi mamá me decía, óyeme, tú te vas a poner loco, porque el que lee mucho la Biblia se pone loco y tú nada más quieres estar leyendo la Biblia. Y yo le decía, no te preocupes que para el que no cree el Evangelio es locura y yo glorifico al Señor porque hoy ella también está loca igual que yo. mi abuela hoy está loca igual que yo mi otra abuela que esa comía con los brujos hoy día está loca igual que yo mi prima Marta que era más brujera que cualquiera hoy está loca igual que yo Mi prima Ana Julia, que se montaba, hoy día está loca igual que yo. Porque por alguien comenzó la maldición, pero a Dios le plujo que por alguien comenzara la bendición. Y comenzó conmigo y yo declaré que en mi familia no se iba a adorar más al diablo, que se iba a adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Usted tiene que entender que usted tiene que romper con la maldición que pesa en su familia. Por eso usted ve familia. Y no sé si usted ha escuchado este término. Esos son los pere. Ah, no, gente más guapa que esa. Ay, qué lindo, qué guapesa, matarse con otro. Toditos mueren matados porque son guapos. Qué cosa más linda. Ay, los lo, lo, familia, los lo, lo, lo que yo qué, los... Iba a decirlo García. <ríe> los perres otra vez, los perres, los perres. Ay, esa familia. Mira, las mujeres de esa familia todas son chapeadoras. Oiga, oiga, oiga qué bendición chapeadora toda. ¿Usted está entendiendo, hermano? Ay, la familia aquella, la otra. Ah, no, esa familia todito son depresivos. ¿Usted no ha escuchado eso? Ay, la familia, lo, lo que yo quién, lo, lo, lo tega de allá. Ay, no, esos son brujos todos. ¿Usted no ha oído eso? Esas son maldiciones que pesan sobre la familia. Estigma que el diablo pone el sello. Entonces, como tú eres de los Pérez y los Pérez son todos brujos, ¿a qué tú te vas a dedicar? ¿Te vas a dedicar a la brujería? Si en los Pérez todas las mujeres son vagamundas. Ah, como todas las mujeres de mi familia son vagamundas, ¿qué yo voy a hacer? Vagamunda. ¿Usted está entendiendo, hermano? Si usted comienza a declarar sobre sus hijos, sobre su familia, que este muchacho es bruto, que este muchacho es un idiota, que este, ¿qué va a decir? Ah, pero si mi mamá o mi papá o mi abuelo me está diciendo que yo soy bruto, ¿qué es lo que yo soy? ¿Es bruto? Y ahí mismo usted le carga una maldición al muchacho si al marido suyo usted le dice ah porque es que este, este es el hombre más malo del mundo va a ser bueno contigo esta es la mujer más mala del mundo va a ser buena contigo Nosotros tenemos, hermano, que romper con la maldición Porque Dios nos ha llamado a bendición La palabra comienza con que Dios vio todo lo que había hecho Y era bueno, incluyendo la tierra, el hombre, tu marido, tu esposo Tu trabajo, tu casa, tu negocio Todo lo que Dios ha puesto en tu mano es bueno en gran manera Pero tú tienes que comenzar a verlo así ¿Hay alguien que alabe al Señor? Nosotros, hermanos, tenemos que tomar la decisión de en el día de hoy comenzar a cambiar todas las áreas de nuestra vida en bendición. Dios nos ha llamado para bendecir yo siempre recuerdo la promesa que le da Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis que le dice y serás ¿qué es lo que le dice a Abraham y serás bendición y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra mire son dos cosas que le está diciendo Tú eres bendición. Yo no sé cuánto se considera bendición. Yo soy bendición. Yo soy bendición para mi esposa. Yo soy bendición para mis hijos. Yo soy bendición para mis padres. Yo soy bendición para mi jefe en el trabajo. Yo soy bendición para la iglesia. Yo soy bendición para el barrio. Oiga hermano, la Biblia dice que usted es bendición. Tú eres bendición. Y por cuanto tú eres bendición, será bendito en ti todo lo que está a tu alrededor. Pero usted sabe que hay maldiciones que son autoimpuestas. ¿Te había eso, Neri? Que hay maldiciones que es usted mismo que se la pone. No es diablo, no, porque la culpa de todos no la tiene el diablo. Hay maldiciones que usted mismo se la pone. La Biblia dice que si tú tienes un problema con tu hermano, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Deja la ofrenda y ve, ¿y qué? Y reconcíliate con tu hermano. Pero si tú tomas la, la decisión de tener una enemistad con tu hermano, tú estás cargando maldición sobre ti mismo. Y una de las cosas malas que tenemos nosotros los pastores, mala entre comillas, porque es buena. Una de las cosas malas que tenemos los pastores es que nosotros siempre hablamos con conocimiento de causa. ¿Verdad que sí? Sí, porque siempre el pastor sabe lo que pasa aquí, allí, pasa en esto. Y quizá usted está al lado no lo sabe, pero yo lo sé. Y cuando usted decide vivir en maldición, entonces usted viene al culto y ese hermano que no le cae bien a usted se le sienta al lado. ¿No hay forma de que usted se goce el culto? ¿Pero usted que quiere vivir así? Habemos algunos que nos sentimos bien hasta que llegue el momento de dar o el momento de ofrenda, ya ahí se daña el culto. Ya ahí no tenemos paz. O a veces nos sentimos bien en el culto hasta que dicen vamos a salir a trabajar o vamos a evangelizar. Mañana que 10 fiestas, vámonos para la playa. ¿Cuántos van a la playa mañana? Yo pago el viaje, no se preocupe. Yo pongo la guagua y pongo todo. ¿Cuántos quieren ir conmigo mañana para la playa? Oiga, yo pongo, yo pongo la guagua. Yo pongo el viaje, el dinero, el billete. Usted ponga nada más la boca. ¿Cuántos se van conmigo mañana para la playa? Dos guaguas, porque no dan, ¿verdad? Ahora, como mañana no trabajamos... ¿cuántos se van conmigo para la cárcel a visitar la cárcel mañana? había gente que estaba riendo y se puso hasta serio ¿usted está entendiendo hermano? hay maldiciones que nosotros mismos las imponemos en nuestra vida cuando Dios le provee su pan de cada día y lo que le tocó hoy fue guineito vacío entonces usted se sienta a la mesa y comienza Guineito vacío. Esto no sabía nada. Esto comía de enfermo. Guineito vacío. Ves, ves mi guineito. Los cuartos no dan para nada. No me alcanza el dinero. Vamos a cambiar este gobierno. maldito gobierno del diablo. Vamos a cambiarlo porque mira, guineito vacío. Si fuera en, en, en el otro, en, en el gobierno mamey, tuviera yo comiendo filete. Mira, guineito vacío. Usted comía a ver, Ese guineito vacío, vea, no le hace nada. Me quedé con hambre, nada más me comí dos guineitos. Usted se maldijo usted mismo, usted maldijo su despensa, maldijo su casa, maldijo su país, maldijo al gobierno. Usted está en desobediencia porque la Biblia dice bendice y no maldigáis. Usted ya maldijo al gobierno, maldijo la mata que dio el guineo. Ya usted se maldijo usted mismo y ya usted está bajo maldición. Pero si usted se sienta a la mesa y dice gracias Señor por esto guineo te bendigo porque tú me proveíste esto guineo, cuánta gente quisiera comer guineo y no están comiendo, así como tú me proveíste esto guineito aquí, pro, proveele al otro que no tiene nada, pero provele los guineitos con salami, con huevo y con queso, en abundancia proveele Señor ...y yo te doy gracia... ...me lo como en gratitud... ...y usted se come esos guineitos en, en gratitud... ...mire... ...y el Señor le va a añadir esos guineitos... ...la grasa... ...y le va a añadir salami... ...y queso y jamón... ...y le va a tener vitamina... ...desde la A hasta la Z... ...y esos guineitos... ...lo van a fortalecer... ...porque no te fortalece el guineo... ...te fortalece... ...la presencia de Dios... ...te fortalece su gracia... ...te fortalece su misericordia... ...o acaso... ...no hubo un hombre... ...que con pan vacío y con agua... Caminó 40 días y 40 noches Hasta la presencia del Señor No es el pan, no es el guineo Es la gracia de Dios Nosotros tenemos que entender hermano Que Dios nos ha llamado para vivir en bendición Y tenemos que sacar toda suerte Toda clase y toda especie de maldición De nuestra vida hermano Alaba lo que él vive. Dijo un ciego que fue sanado por el Señor. Y dije, dime, dime, ¿y quién fue que te sanó? Porque, y, y hay que averiguar que te sanó, porque que te sanó no está legal. Y, y tiene problema. Y vamos a ver qué fue. Si es de Dios o no es de Dios. Entonces el ciego, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Entonces el ciego le dijo, bueno... Yo no sé quién me sanó Pero una cosa yo sé Que si alguno Es obediente del Señor Y hace su voluntad A ese El Señor escucha Y oiga lo que le voy a decir en esta mañana Probablemente usted ora mucho Y probablemente usted pide mucho. Y probablemente usted busca mucho. Probablemente usted lee mucho la Biblia. Pero si usted no aparta la maldición de su vida. Dios no le escucha. Por alto que usted clame. Por alto que usted vocee. Por mucho que usted pida, si no aparta la maldición de su vida, Dios no le escucha. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es necesario que nosotros examinemos nuestra vida y veamos qué cosa está trayendo maldición a nuestra vida. Hay gente que puede cuestionarse. Aquí hay personas, incluyéndome a mí, que nosotros podemos pensar y decir, yo no tengo todo por lo cual yo he trabajado. O no tengo todo por lo cual yo he pedido. O no tengo todo por lo cual yo me he esforzado. Yo siento quizás que me falta algo. Ese algo que te hace falta es lo que se ha comido el revoltón, el saltón, el pulgón y la langosta. Pero qué bueno, amado, que hay promesa de Dios. De que si nos volvemos a Él, si buscamos su rostro, y oiga bien, hermano, qué dice la Biblia. Si nos volvemos a él, Aris, si buscamos su rostro, si confesamos nuestros pecados, entonces, él oirá desde los cielos. Y antes de sanar nuestra tierra, primero hace algo que perdonará nuestro pecado. Y luego de perdonar nuestro pecado, entonces sanará nuestra tierra. Tu hogar no será salvo si tú no renuncias a la maldición, si no la sacas de tu casa. Tu negocio no va a prosperar si tú no sacas la maldición de la infidelidad de tu negocio. Tu matrimonio no va a prosperar si tú no sacas la maldición que afecta a tu matrimonio. Tú tienes que identificar, tú tienes que ver definir qué afecta a tu vida y tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Renunciar a ello y la vida tuya va a cambiar. No sé si hay alguien que adore a Dios aquí en esta mañana. Yo quiero decirte que para ser libre de la maldición primero hay que descubrir y quebrantar Cuando el pueblo de Israel estaba perdiendo, lo primero que le dijo Dios a Josué fue, óyeme, ¿tú sabes por qué tú estás perdiendo? Porque es que hay maldición en el pueblo. Y lo primero que tú tienes que hacer es descubrir quién es que tiene la maldición. Oiga, Dios, dije el, el jueves, Dios pudo haberle dicho a Josué, mira Josué, es Darwin el que está bajo maldición, es Darwin que está bajo maldición. Pero Dios no lo hizo así. Dios le dijo, mira, comienza a llamar a la tribu y llama a la familia y llama al cabeza de familia. Y ahí tú vas descubriendo. Hay que descubrir y hay que quebrantar. Pero también, hermanos, hay que confesar y perdonar. Si usted no confiesa. No puede ser liberado de la maldición. Había un leproso que fue donde el Señor. Y cuando fue donde el Señor se postró a tierra. Y el Señor le preguntó, ¿qué tú quieres que te haga? Yo le pregunto a usted, ¿no era obvio? ¿O él podía esconder su lepra? ¿Era obvio? ¿Sí o no, hermano? estaba visible al punto hermana Eva, que cuando alguien se le acercaba y no se daba cuenta que él estaba ahí, él tenía que decir: "¡Inmundo, inmundo, inmundo!" y sonar la campanita que tenía en el vestido para que la gente supiera que él era leproso, leproso. Pero cuando él va donde Jesús y Jesús lo ve, ve que él tiene lepra, ¿qué le dice Jesús? "¿Qué tú quieres que te haga?" Que me limpie Si no hay confesión No hay liberación hermano Mientras estemos guardando Ahí dentro El dolorcito Y estemos guardando el rencor Y estemos guardando el odio Y estemos guardando eh, Todos esos sentimientos negativos No hay liberación La liberación llega Cuando usted Usted lo confiesa hermano Yo, yo lo perdoné en mi corazón, Dios sabe que sí, que en mi corazón no hay nada, pero no lo puedo ver. Dos, yo sé que yo le perdoné, pero no le hablo. Yo sé que lo perdoné, pero no es mi vida. Y no se te va a olvidar nunca. La pecosada que te dieron nunca se te va a olvidar. Tú, tú la vas a recordar siempre. Ahora, cuando tú la recuerdes tú sabes que te sanaste, que no te causa dolor. Ahí sí. Pero si te recordaste y te duele, Hay que confesar hermano, hay que confesar, dígalo en esta mañana, hay que confesar, hay que confesar el dolor, la frustración. Hay gente, incluyéndome, que teníamos dolor de nuestros padres, que teníamos dolor de, de nuestro padre, que teníamos dolor de nuestra madre, por algún hecho de la vida y eso marcaba nuestra vida. Lo que yo más detestaba era ver a mi papá bebiendo. Mi papá bebía, tomaba mucho. Y yo caí en bebedor. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana? Yo le echaba culpa de que por la bebida mi, mi mamá y él no estaban juntos. Y yo le echaba la culpa por eso y yo caí en bebedor. Yo me convertí en aquello que yo aborrecía, hermano. Y cuando tú no te liberas de la maldición, tú te conviertes en eso que tú aborreces. Está demostrado científicamente, psicológicamente, que las mujeres que en su infancia padecieron con padres abusadores, se casan con hombres abusadores. Porque hasta tanto tú no confiesas y sacas el rencor, el odio, el resentimiento de tu vida, te convierte en eso que tú aborreces. Y tengo muchas otras cosas que decir anotadas que no las voy a decir por razón del tiempo, pero en base a la que ya yo he dicho, imagínense lo que yo estoy tratando. Nosotros tenemos que sacar la maldición de nuestra vida. Decidir hoy sacar la maldición de nuestra vida. Decidir en este día, en esta mañana, sacar la maldición de nuestra vida, hermano. No podemos vivir más en maldición. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda maldición. Yo renuncio a toda maldición en mi boca, en mi mente, en mi pensamiento. A toda acción contraria a la voluntad de Dios para mí, para mi vida. Yo renuncio a eso en esta mañana. Yo no sé si usted lo hace. Yo lo hago. Porque yo quiero vivir en bendición. Yo quiero ser bendición y serle de bendición a otro, hermano. Por último, para ser librado de la maldición es necesario que nosotros recibamos en nuestra vida la vida de bendición Que Cristo tiene para nosotros ¿cuántos saben que Cristo tiene bendición para nuestra vida? usted tiene que recibirlo usted tiene que vivirlo usted tiene que decir y de confesar Cristo es bendición en mi vida es como como el que tiene una tarjeta de crédito Usted puede que ande sin un peso en los bolsillos, pero si se, lo, si se le ofrece algo, hay alguien que aunque al final lo pague usted, pero hay alguien que paga por usted. Ese es el poder de una tarjeta de crédito. Aunque yo no tenga un chele arriba, pero si llegó la necesidad, hay alguien que aunque yo lo tenga que pagar después, pero hay alguien que en ese momento de mi necesidad responde por mí. Así es Cristo. Cristo cuando está en tu vida, aunque tú entiendas que no tiene nada, tú lo tienes todo porque Cristo responde por ti.